¿Qué tienes puesto. ¿Qué? ¿De qué hablas, hermano? ¿Esto? Sí, eso. <risa> es un traje de payaso, es un disfraz ¿Qué, qué, con un enorme letrero que dice, arréstenme. ¿Entiendes? Gritas mucho, haces demasiado ruido, mírame. El más ruidoso del salón. Es el más débil del salón, ya te lo había dicho. Compadre aquí todo es recíproco Pillos me dan ideas pa' canciones Yo les doy música pa' robar bancos Banda sonora de bandidos con bandana Si tu bando se vende no pasan de la aduana El silencio es master Aprendí de los chirretes que Guardan secretos como el que esconde billetes Me Mantengo cauto, no revelo la fuente Ellos son capos y sangran si les cortan el internet Narcos de TikTok suscritos en Netflix Cameron dio el patrón del mal y vino a Medellín Alquilan un rincón de la comuna 13 y como Cristóbal Colón, vuelven a su país. A Turistas que no salen del poblado y el Lleras, no vengas de malo, hay varios que quieren. Soy Fran Lucas viéndolos por el retrovisor En tu película muere hasta el director Yo me sorprendió el trailer pero tu peli ya no, ya no. Se crea tus actos, no será actor, falta de tacto para ser captor. Yo no tengo esos cargos de conciencia, mi cargador, disparo limpio, en paz sin Dios, sin guión, sin conflictos. Solo yo, el único peligro es mi extinción, Y te lo dejo. El día que falta lloraréis mi voz. One love para los verdaderos, por aquellos que hablan con la mirada por seguir teniendo la soga en el cuello. Si el pueblo tiene sed, no le entreguéis desiertos. Si fuiste legal alguna vez cuida de ellos, respondo yo por los míos. Aunque me sobren dedos, de una mano entera Observa aquí el castillo, yo siempre voy de cara No necesito máscaras para aparentar lo que no conseguí por mí mismo Soy Fran Lucas viéndolos por el retrovisor En tu película, muere hasta el director Soy Fran Lucas viéndolos por el retrovisor En tu película, muere hasta el director Soy Fran Lucas viéndolos por el retrovisor En tu película muere hasta el director Muchachos, visto demasiado cine Y tu valentía se apaga Cuando se apaga está el examínico Mini, documentales de Houdini Terminan corriendo con la cara De que haces spinning Son niños, falto de abrazos Aquí hasta el mandanino Tiene que pedir permiso No eres el brazo derecho de algún mafioso Eres la nariz roja del bufón Payaso, pura ficción Puras pataletas. no hay guión Que aguante tanto puto drama te falta mucha agua para ser tan aleta Y mucha tierra pa' parar las cañas Acusado por posesión legal de lo que escribo Serás juzgado por hablar de lo que no has vivido Apaga la TV, no vengas como Rick Ross Que se creyó Pablo por grabar aquí Ora la botta che puta Bo